Son las 8 en punto de la mañana de este lunes, 15 de mayo. Hoy tendremos un día con predominio de cielos despejados hasta las horas centrales. Luego, intervalos de nubosidad y temperaturas pues, que van a seguir subiendo. Alcanzaremos una máxima en torno a los 25 grados. Ahora la estación meteorológica de Teleelch indica que tenemos 16,2 grados de temperatura. Menudo fin de semana que hemos dejado atrás. La cantante Blanca Paloma no convenció al público europeo, mientras que en el Altec y en el Polideportivo El Toscar, el público se puso en pie tras su gran actuación en la final de Eurovisión. Y ayer domingo, la victoria fue para el Elche Club de Fútbol, que realizó el mejor partido de la temporada sin ningún error. Fue perfecto. Llega demasiado tarde, aunque... ...fue el mejor regalo para una afición de primera... ...que tuvo su fiesta en el Paseo de la Estación... ...con paella gigante, buen tiempo y mascleta... Lo más destacado del fin de semana fueron los 22 litros por metro cuadrado que las lluvias del viernes dejaron en algunas pedaneas como Las vallas o Daimés. Para el miércoles vuelve la inestabilidad atmosférica. Y en este primer fin de semana de campaña, el PSOE ha prometido miles de plazas de aparcamiento y parkings subterráneos, así como modernizar las instalaciones deportivas del Pla. Mientras que el PP se ha centrado en presentar sus políticas sociales y sus más de 200 propuestas para modernizar la ciudad ante 400 personas en la Plaza Francesc Antón Carrús y hoy Carlos Mazón presentará su propuesta de tranvía para Elche. La Policía Nacional ha detenido a dos agentes de aseguradoras, un hombre de 54 años y una mujer de 50 en Elche, por estafar al menos a cuatro personas con los seguros de los vehículos, cuyas pólizas, tras cobrarlas, las daban de baja sin que el cliente lo supiera. Lo hemos dicho, el Elche Club de Fútbol realizó uno de sus partidos más completos. Venció por un gol a cero al Atlético de Madrid. Fidel fue el que marcó el único gol, pero hubo más oportunidades. Y al final, los 22.000 espectadores corearon el nombre del Elche ya descendido. Informativos en Teleelch Radio Marca. Comenzamos hablando de las lluvias que cayeron, sobre todo las del viernes, ya que han aliviado la sequía que sufre el Camp Delch, tras dejar atrás el abril más seco desde que hay registros. Según nuestro hombre del tiempo, el viernes las tormentas descargaron en la ciudad cerca de 10 litros por metro cuadrado. Las pedanías que más agua recibieron fueron el derramador con 12, Valverde y La Peña con 20 y las vallas Ida y Més con 22. Para el miércoles se espera... ...que vuelvan las precipitaciones. Y Blanca Paloma no consiguió estar... ...entre los primeros puestos de Eurovisión... ...su nana flamenca no convenció al público europeo... ...pero sí al jurado de numerosos países que la situaron... ...pues en la novena posición... ...pero el televoto la bajó a la decimosepta, séptima posición... ...en el alted y en el Polideportivo El Toscar... ...la multitud se puso en pie tras su actuación en la final... ...en el alted sus vecinos conocidos y amigos y familiares... ...se volcaron con ella... ...y en el Polideportivo El Toscar... Pues, ...el ambiente era festivo... Los ilicitanos acudieron a precisamente la fiesta montada por el ayuntamiento en la que estuvo el alcalde, el presidente del Consejo y la vicepresidenta del Consejo. Y allí también estuvo nuestra compañera Marga García. Y esta es su crónica. Muy buenos días, Marga. ¿Cómo se vivió el resultado final de Eurovisión? Buenos días, Ros, con caras largas y algún que otro silbido. Así recibieron en el pabellón del Toscana el resultado de Eurovisión que desplomó al artista del Che hasta la posición número 17. Un giro de última hora debido al escaso apoyo del público internacional que solo le otorgó cinco puntos. Pese al resultado inesperado... Los vecinos congregados en las fiestas organizadas por el ayuntamiento mostraron su total apoyo a Blanca Paloma. Aseguraron que es una gran artista y que no se había hecho justicia con ella después de acabar la final. Otros señalaban que no se entendía que la prensa internacional dijera toda la semana que iba a quedar en el top 5 y luego el televoto no lo hubiera reflejado. Los ilicitanos respondieron al llamamiento y llenaron el pabellón del Toscar este sábado para ver en pantalla gigante la final de Eurovisión y así apoyar ...a nuestra representante Blanca Paloma... ...desde la distancia... ...también en la Plaza Mayor del Altet... ...dos horas antes de la final... ...había un ambiente festivo con música de DJs... ...con los grandes éxitos de la historia de Eurovisión... ...niños y mayores bailaron... ...ondeando las banderas con la imagen de Blanca Paloma... ...y haciéndose fotos en el fotocón instalado... ...en la entrada del pabellón y también en la plaza del Altel ...para subirlas después a las redes sociales... ...con el hashtag con Blanca Paloma... ...a las nueve con el arranque de la final... ...comenzaron los cánticos de apoyo a España y a la ilicitana... ...pero la ilusión fue increciendo... Con los primeros acordes de ella y a ella. la gente se puso en pie y ondeando sus banderas coreó la canción haciendo el gesto con la mano tan característico de Blanca Paloma. El momento cumbre fue el final de la actuación con el fundido a negro cuando el pabellón estalló en gritos y se lanzó una lluvia de papeles de colores el alcalde. El presidente de la Generalitat, Chimo Puig, y la vicepresidenta del Consejo, Ectana Mas, no quisieron perderse esta cita tan importante. Precisamente Puig destacó el papel de embajadora de Blanca Paloma en Elche y también en la Comunidad Valenciana. Tele Elche emitió un programa especial en directo durante esas dos horas previas en la que fuimos conectando en directo con Liverpool, donde le entregamos a Blanca Paloma una bandera de Elche que ha colgado en su camerino. Al final, además, eh, bueno, yo creo que es un artista impresionante, que pase lo que pase ya ha dado una, una versión de lo mejor de nosotros. Por tanto, lo viviremos con intensidad, con alegría y estoy convencido que en cualquier caso ya ha sido una gran, una gran representante y una gran oportunidad para conocernos en toda Europa. Pues así sonaban los primeros compases de Blanca Paloma en la final de Eurovisión. No se entendió además que en el vídeo de presentación que introduce su actuación en la final... ...se colocase a Blanca Paloma en el Teatro Romano de Sagunto y no en Elche por lo que las redes sociales se llenaron de mensajes críticos con esta decisión que ha dejado a Elche sin poder promocionarse ante millones de europeos. Y como ha dicho Marga García, nos hemos volcado con Blanca Paloma. Al ser la primera vez que una ilicitana llegaba a la final en la historia de este festival, enviamos a Liverpool. ...a nuestra compañera Teresa Fernández ...que estuvo desde el pasado lunes enviándonos sus crónicas... ...en todo momento nuestra compañera estuvo con Blanca Paloma... ...y esta es su última crónica... ...todavía le quedaba voz para hacerla... ...última crónica de cómo se vivió allí, en Liverpool... ...el resultado de las votaciones... ...muy buenos días, eh, Teresa, cuéntanos... ...así erros, decepción e injusticia fueron las dos palabras clave que definieron cómo se vivió la final de Eurovisión desde Liverpool, concretamente desde la sala de prensa del Liverpool Arena. Y es que pese a la actuación impecable de nuestra ilicitana Blanca Paloma, fue el televoto quien nos otorgó cinco de los puntos obtenidos y quien hizo en parte que la Ilicitana quedara en la 17 posición, una posición muy baja para el potencial y la calidad vocal que tenía nuestra candidatura española. Todos los periodistas, tanto españoles como internacionales, calificaban como injusto esta votación. Aún así, Blanca Paloma tuvimos la ocasión de estar con ella y nos contó que ella estaba muy orgullosa de la actuación de los ensayos y de toda la semana, y en general desde el Benidorm Fest, todo el trabajo realizado. También afirmó que la carrera de Blanca Paloma tan solo acaba de empezar. Pues gracias Teresa por tu gran trabajo realizado allí desde Liverpool que nos ha servido para llevar a cabo ese gran programa previo a Eurovisión que emitimos el sábado por la tarde noche en directo en el que Miriam Quesada y Salvador Campello nos contaron todos los detalles con las conexiones en directo de la participación de la ilicitana en Eurovisión y de la gran fiesta que se montó en el Toscar, en el Polideportivo del Toscar. Hubo que desplazarlo del Altavix al Toscar por las lluvias y en la Plaza Mayor del Altez, la pedanía donde nació y donde vive su familia Blanca Paloma, la de Blanca Paloma. Informativos en tele Radio Marca. Pues si Chimo Puch escogió la fiesta de Blanca Paloma en el Toscar para acudir y venir a Elche, el candidato del Partido Popular a la presidencia de la Generalitat, Carlos Mazón, su rival político, escogió la fiesta de ayer en honor a la afición del Elche Club de Fútbol para estar aquí. Junto al alcalde también acudió el propietario del club, Cristian Bragarnik. La Federación de Peñas del Elche Club de Fútbol, con motivo del centenario del club, organizó la fiesta en el Paseo de la Estación, donde hubo paella gigante y una espectacular mascletá que tiñó de blanco y verde el espacio urbano. Miles de aficionados y seguidores ataviados con la camiseta, la bandera o la bufanda del equipo franja verde participaron en esta jornada que contó con actividades para los más pequeños, con el izado de una bandera gigante del Elche, además de música y actos de animación. Animación. El broche de oro a esta fiesta fue el partido que el Elche disputó en casa frente al Atlético de Madrid, el mejor de la temporada. Lo malo es que llega tarde porque el equipo está ya descendido, pero la fiesta para el presidente de las Peñas, David Aranda, era necesaria. La afición se ha merecido esta jornada tras una temporada tan pésima. Disfrutar a la gente después de un año tan malo, tan nefasto a nivel deportivo y rendirle un homenaje a la ciudad. La ciudad siempre ha estado al el Elche Club de Fútbol. El Elche Club de Fútbol ha durado 100 años por la ciudad, por los empresarios, por los aficionados, por la gente. Al final hay que devolverle a la gente lo que le ha dado el club y las peñas teníamos la obligación de devolvérselo tanto al club el reconocimiento por los 100 años como a la ciudad por lo que ha hecho por el club. Cambiamos de asunto, abrimos la crónica de sucesos para contarles que la Policía Nacional ha detenido en Elche a una pareja que se dedicaba a estafar con seguros de vehículos. Los detenidos, un hombre de 54 y una mujer de 50 años, al ser agentes de aseguradoras se ganaban la confianza de las víctimas. Delante de ellas daban de alta la póliza para en cuestión de horas darla de baja... ...con el fin de quedarse con el dinero y al cliente sin seguro del coche... ...la investigación continúa abierta... ...de momento hay cuatro personas afectadas... Y la policía local también detuvo a un hombre de 60 años por retener a su pareja en un bar y quebrantar la orden de alejamiento que tenía sobre ella. El individuo, en evidente estado de eh, embriaguez, pues, permitió a la víctima ir al aseo, momento que aprovechó para pedir auxilio por teléfono a su hija, que fue quien avisó a la policía cuando llegaron los agentes. El hombre trató de impedir la acción policial mostrando una actitud agresiva y llegando a quitarse la ropa. ...en Teleelche Radio Marca... ...elecciones locales. Pues en el primer día de campaña... ...el candidato socialista Carlos González... ...prometió 3.700 aparcamientos... ...y 5 parkings subterráneos... ...además visitó... ...como alcalde las obras del consultorio de la Marina... ...y dijo que van a concluir... ...en el mes de septiembre... ...que nos van a permitir tener... ...a partir de mediados, finales del mes de septiembre... ...un consultorio, un nuevo consultorio... ...moderno, funcional... ...de aproximadamente 200 metros cuadrados... ...donde fundamentalmente habrá... ...cinco consultas, tres de ellas para... ...dedicadas a la medicina... Eh, ...dos médicos de familia, un pediatra... ...y dos consultas de enfermería... También este fin de semana apostó por una reforma integral de las instalaciones deportivas del PLA cuando visitó la fiesta de la Parroquia de los Desemparados. El candidato asegura que es clave una modernización de las pistas y equipamiento de este espacio tan utilizado por la ciudadanía. De cara a los próximos cuatro años, si tenemos la responsabilidad de gobernar, estamos decididos a continuar en esa dirección. Mejorar las instalaciones deportivas es favorecer la calidad de vida y el bienestar en la ciudad y nos proponemos, entre otras cuestiones importantes, llevar a cabo una reforma integral de este polideportivo, del Polideportivo del Pla, unas instalaciones que ya tienen unos ciertos años y que requieren una fuerte inversión en modernización y adaptación al momento que vivimos. Y el primer acto de campaña del Partido Popular fue el viernes, la presentación en el centro de congresos de su proyecto de política social ante las principales entidades sociales del municipio, Pablo Ruz. La propia acción social es el área más transversal del ayuntamiento junto con la económica. ¿de acuerdo? El hecho de tener la concejalía... ...de acción social por una parte y de discapacidad por otra... ...con esos compromisos que hemos ido adquiriendo... ...va a permitir hacer políticas mucho más útiles... mucho más útiles y sobre todo mucho más directas ¿no?... ...que de eso se trata, hablar menos y hacer más. También el sábado presentó el candidato del PP... ...en la plaza Francescanto de Carrus ...ante más de 400 personas... ...los ocho ejes fundamentales del proyecto popular... ...para esta ciudad. Este proyecto está hecho de la ilusión, de la esperanza... ...sobre todo de la escucha... No es un proyecto de los políticos, es un proyecto de la gente, porque quien ha hecho este proyecto, quien ha elaborado este proyecto, quien nos ha dicho que hace falta esto y de esta manera ha sido la gente con la que hemos contactado, y no a través de asociaciones que podía haber sido, sino directamente tocando timbres, llamando a las puertas, recorriendo los campos y las pedanías, y las veredas de toda la, la gran riqueza que las partidas rurales, porque en el de Compromis eh, planteó 200 propuestas basadas en el bienestar social y medioambiental. Según la candidata Esther Díez, las políticas de compromiso son útiles frente a lo que ha llamado partidos Trampa, que centran sus decisiones en políticas de recortes. Y ayer domingo la candidata propuso crear un consejo específico para atender las demandas sociosanitarias de los colectivos. Cabe recordar que también desde Compromis hemos propuesto la construcción de ese centro sociosanitario que garantice unas instalaciones dignas a las entidades para poder desarrollar sus trabajos en las mejores condiciones. Esta siguiente legislatura tiene que ser prioritaria en el desarrollo de todas las políticas vinculadas a las medidas sanitarias y apoyar el trabajo que realizan los diferentes colectivos. Informativos en TeleElch Radio Marca. Pues dejamos a un lado de momento el bloque electoral a las nueve y media. Recordamos que continuaremos con las entrevistas a los candidatos. Entrevistas eh, que comenzamos el pasado viernes con el candidato de Unidas Podemos por Elche, Moisés García, y que continuaremos hoy. ...con el candidato del partido Contigo, el Che Carlos San José. Y seguimos con más asuntos, representantes del Colegio de Abogados... ...y también del de Procuradores, se reunieron el pasado viernes... ...con delegados de tres sindicatos, para apoyarles en sus reivindicaciones... ...y esperan que cuanto antes acaben los conflictos con el Ministerio de Justicia... ...y se ponga fin a las huelgas de los funcionarios de la Justicia... y ...de la de jueces y fiscales que se desconvoquen... ...en el encuentro del pasado viernes... ...se les trasladó a los representantes sindicales... ...la necesidad de la mejora del trato diario... ...con abogados y procuradores... ...ya que son los principales perjudicados... ...por estos paros... ...con la situación creada por estas huelgas... ...se está afectando, dijeron directamente... ...al derecho constitucional de los ciudadanos... ...y también se pone en peligro... ...la continuidad de la actividad profesional... ...de procuradores y abogados... La Parroquia de los Desamparados continúa con sus fiestas y este pasado fin de semana, a pesar de las previsiones de lluvias, consiguió cocinar la paella gigante en honor a la patrona de los Desamparados y a beneficio de Cáritas. Este acto tuvo lugar en las pistas polideportivas del Pla y congregó a más de 900 personas. El candidato socialista acudió a este encuentro en el sector quinto, que contó también con el apoyo de comerciantes y comisiones de fiestas. Y el viernes se celebró el Día Internacional de la Fibromialgia y Síndrome de Fatiga Crónica. En el ayuntamiento se leyó un manifiesto. Iciar Martínez estuvo allí y nos cuenta las reivindicaciones de este colectivo. Muy buenos días, Iciar. Buenos días, Ross. El pasado viernes se celebró el Día Internacional de la Fibromialgia y el Síndrome de Fatiga Crónica y el salón de plenos acogió la lectura de un manifiesto en el que reivindicaron equidad, accesibilidad y calidad y justicia social para aquellos que padecen esas enfermedades. Desde la Asociación Ilicitana de Fibromialgia agradecieron a las personas que fueron pioneras y líderes en la lucha y que pudieron unir voluntades y esperanzas con la creación de asociaciones de ayuda y Indicación. En la actualidad, esta asociación se encarga de informar y asesorar a los pacientes y también sus familiares, proporcionar una asistencia integral y representar y defender sus intereses, pero también difundir la necesidad de un diagnóstico precoz y sensibilizar a la opinión pública sobre esa enfermedad. En la actualidad, la fibromialgia la padece entre el 3 y el 6% de la población mundial. Escuchamos a María Gonei, miembro de la Asociación ilicitana de Fibromialgia. Las propias asociaciones, federaciones y coalición nacional, que cada día dedican parte de su tiempo a sus asociados y por extensión a todos los afectados, supliendo carencias, aliviando corazones y luchando por una mejor información, diagnóstico, atención, formación e investigación, Y terminamos con datos del aeropuerto de Elche porque sigue registrando meses de cifras récord. Ya lo hizo en marzo y lo ha vuelto a hacer en abril. De hecho, en los cuatro primeros meses del año han pasado por estas instalaciones más de cuatro millones de pasajeros. Ha aumentado el número de vuelos internacionales un 20% con respecto a 2022. La mayoría proceden de Reino Unido y de los Países Bajos.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 Para cuidar tu coche como se merece, taller mecánico multimarca Llorensa Automoción. Mantenimiento integral, electrónica y electricidad, alineado de dirección, pre-ITV, sustitución del aceite por diálisis de caja de cambios automática. Llorensa Automoción, también vehículos de ocasión multimarca a precios extraordinarios. En Avenida de Alicante 205, Elche, Llorensa Automoción, más de 20 años de experiencia y formación. Hola, soy Pablo Ruz.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 Wondering in the night What were the chances We'd be sharing love Before the night was through Something in your eyes Was so inviting Something in your smile Was so exciting Something in my heart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 Pues, con la voz, eh, vamos a dar paso a la crónica deportiva. Todos los medios de comunicación han recordado esos 25 años sin Fran Sinatra. Un hombre cuya vida pues, tuvo sus luces y sus sombras con cuatro matrimonios, pero con un amor eterno, el de Ava Garner. Bien, pues comenzamos con lo deportivo. Lo deportivo son 100 años de amor eterno de la afición a su equipo franjiverde. ¿Guste o no guste el juego de los, eh, del equipo de cada temporada? Paco Gómez lo, lo has vivido durante décadas. La afición de primera, los equipos van y vienen y se hace todo lo posible para que continúen en primera o asciendan cuando descienden. Muy buenos días, Paco. Hola, Ros, buenos días. Hemos tenido un fin de semana que hemos visto, pues hemos comprobado que cuando se quiere se puede hacer un partido redondo, sin errores y perfecto tácticamente, con jugadores de gran calidad, el Elche. ¿Qué le ha pasado en esta temporada tan pésima? Bueno, yo creo que eh, cuando se quiere se puede, en fútbol no es así. Yo creo que el Elche <risa> quiere siempre, pero poder puede pocas veces. Lo hemos visto esta temporada. Pero sí es cierto que la mano de Becas S empieza a notarse y ayer veíamos a un Elche que parecía el Atlético de Madrid. Un equipo muy organizado, serio, disciplinado, intenso, que ganaba duelos. Y bueno, esto es lo que, la grandeza del fútbol, ¿no? Un equipo ya descendido, <coughs> sin eh, mayor objetivo que el el de dignificar su escudo, pues va y le gana a un Atlético de Madrid que se está jugando todavía cosas importantes, por ejemplo, en, en puestos de Champions, asegurar la segunda plaza, quedar por encima del Real Madrid, que eso siempre para ellos es muy importante y además evitar la previa de la Champions, o sea, desgastarse y ayer no lo consiguieron porque el Elche fue muy superior. Yo no sé si el Atlético de Madrid... Pues eh, infravaloró al, al Elche, Si sí pensaba que iba sin bajarse del autobús a ganarle, pero lo cierto es que el Elche hizo, seguramente, tácticamente, el partido más, eh, más serio de la temporada. Seguramente no sería el más brillante, seguramente el más brillante fue el del 4-0 contra el Rayo Vallecano hace 15 días. Pero teniendo en cuenta la calidad del rival, eh, los jugadorazos que tiene, campeones del mundo y bueno, un equipo top en Europa, eh, el partido de ayer, yo creo que es un canto a la esperanza de cara al futuro. ¿no? Si de verdad vamos a empezar a ver a este Elche la próxima temporada con refuerzos, pero con la base que vimos ayer, yo creo que los 22.200 aficionados que ayer se dieron cita en, en el Martínez Valero, que tiene mucho mérito con un equipo de extendido, ayer eh, se fueron satisfechos... Bueno, pues viendo que este es el camino, ¿no?, de cara a la, uh -huh. a la próxima temporada. Sí, pero son los jugadores, los que vimos ayer son los jugadores que se necesitan para la próxima temporada, estarán, porque vimos a un Fidel que marcó el gol, pero vimos también a Gumbau, que creo que fue el mejor del partido. Bueno, para ti, ¿a quién podría señalar? A todos. Ayer el partido fue de notable alto, rozando el sobresaliente teniendo en cuenta, insisto, quién estaba enfrente, que venía de no ganar sino golear en los últimos partidos a todos sus rivales. Y ayer destacábamos a muchos jugadores, prácticamente al bloque entero. De esos 11 futbolistas, 7 eh, tienen contrato en vigor y 3 que jugaron eh, se les ha ofrecido la renovación. Es decir, que ese bloque mayoritariamente tiene que continuar la próxima temporada. Eh, por tanto yo creo que sí podemos ya. además se lo preguntamos a Becas S y él decía que, hombre, sin adelantar nada porque quedan todavía cuatro fechas pero que lógicamente él tiene ilusión en que se mantenga ese bloque. De hecho, la mayoría tienen contrato en vigor. Bueno, yo creo que hay que eh, estar esperanzados no ya en ...que también en los fichajes que van a llegar... ...sino en los que están, que se queden... ¿no? ...porque la mayoría, insisto, tienen contrato... ...bueno, yo creo que lo de ayer... ...nos muestra que Becas S es un técnico... ...que poco a poco se ha ido adaptando... ...a lo que tiene, al fútbol español... Eh, es un técnico con prestigio en Sudamérica, pero aquí era bueno, pues un primerizo y ha hecho algo muy difícil, y es que eh, hacer que el equipo compita en la situación actual descendido y contra equipazos tiene mucho mérito. Yo pensaba que iban a perderlo todo, y bueno, pues le ganaron el otro día el Rayo Vallecano, ayer ganaron al Atlético de Madrid. Mandan un aviso al Getafe, al Atleti, al Sevilla y al Cádiz que se están jugando mucho y son los cuatro partidos que quedan. Uh -huh. Ahora el Getafe que se está jugando la vida en cuanto a la permanencia desde luego no se va a relajar viendo lo que ayer sucedió aquí. Uh -huh. Y bueno, pues para la afición del Elche, por lo menos una alegría. Que llega tarde, sí, pero entre esto y que pierda, pues preferimos ya. que gane. Pues el próximo encuentro es, ese, es entre semana, ¿no? No, no, no. el próximo ah. es el sábado. Ya ¿Sabado? entre semana será el siguiente contra el Sevilla. El, el sábado, sábado contra Geta Felche, Geta Felche. el equipo de Bordalás. ¿Y, ¿Y el siguiente? El siguiente, cuatro días después, viene aquí el Sevilla, el miércoles 24 de mayo. Luego volvemos a jugar el domingo en Bilbao y el domingo siguiente aquí viene el Cádiz ya en el último partido de. Vale, y de Liga. cómo está el Elche está descendido y el Valencia se ha salvado? No, todavía no. Todavía no. ¿Cómo el está? ¿Cómo está? Valencia fue ayer el gran beneficiado de la jornada porque de los de abajo fue el único que ganó mientras que todos los demás perdieron, con lo que bueno, pues da un Salto en la clasificación es un balón de oxígeno, no está salvado porque está solo a dos puntos del descenso, pero es una victoria tremenda para ellos, les da una moral, además fue fuera de casa contra otro rival que todavía no se ha salvado, como es el Celta, y ahora bueno el español que perdió tiene todas las papeletas de acompañar al Elche, Getafe, Almería y Cádiz todos perdieron, están ahí en la pomada y el Valencia es el que ha sacado un poco la cabeza, o sea que todavía va a estar hasta el último partido muy emocionante. Pues sí, nosotros continuaremos, lo seguiremos. Y Paco, eh, tuvimos la gran fiesta en el Paseo de la Estación, con sorpresa incluida. El propietario del Elche Club de Fútbol ya está en Elche y sí. fue a la fiesta. Sí, sí, la verdad es que no es habitual verlo en este tipo de actos sociales y bueno, pues se hizo la, la foto, estuvo... ...parte de la fiesta y bueno, fue una fiesta que estuvo realmente bien... ...acompañó el día, más de 6.000 aficionados según datos de la policía local... ...siempre suelen ser algunos más... Eh, ...cuando después de los datos oficiales... ...la paella se quedó corta... ...se quedó muy pequeña, se quedó muy pequeña pero lo pasaron de miedo los, los chavales, los niños, la, las familias... Eh, ...fue un, un día muy bonito y luego bueno, bueno pues... ...bueno, la mascleta fue espectacular... ...sí, con colores verdes, blancos, eh, fue realmente espectacular el día de ayer... ...y bueno, luego coronado con esa gran victoria contra el Atlético de Madrid... Bueno, pues demuestra, fíjate, que un equipo descendido reúna a más de 20.000 personas en, en tu estadio. Que te coreen tu nombre cuando estás descendido. Uh -huh. bueno, por eso decimos que tenemos seguramente la mejor afición de, de España, eh, la más madura, la más inteligente y la más respetuosa con su equipo. Y lo tenemos pegado ese sentimiento frangiver de todos. Muchas gracias, Paco. A ti, Ross. Nosotros continuaremos y estaremos muy pendientes eh, de a todo gol, que será hoy con un invitado Estrella, ¿cuál? Sí, hoy estará el jugador John, John Chetaulla ah. que se ha convertido en un indispensable para S y que puede ser el, el futuro del, del Elche las próximas temporadas Había que recordarlo, gracias sí. Paco Hasta luego Bien, Pues estaremos pendientes de A Todo Gol y también del programa Elche en punta de hoy como siempre lo hacemos y ahora vamos con la previsión del tiempo con Vicente Bordonado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 Muy buen día, después de un fin de semana marcado por la inestabilidad atmosférica con precipitaciones en buena parte del territorio entre 10 y 20 litros metro cuadrado, comenzamos una semana en la que por lo menos hasta mañana martes continuará la estabilidad atmosférica, aunque a partir del miércoles y en el último tramo de la semana volverán las precipitaciones. De momento, durante esta madrugada, con cielos despejados, la temperatura nocturna aquí en la ciudad ha bajado hasta los 16 grados en la estación meteorológica de Tel mientras que en el sur del Candaelch hemos alcanzado mínimas en torno a los 12 grados. Hoy la jornada estará marcada por la estabilidad atmosférica con el ramal descendente de la baguada de aire frío en altura sobre la vertical del sureste ibérico. Hasta las horas centrales del día, cielos prácticamente despejados, por la tarde llegarán intervalos puntuales de nubosidad, el viento flojo de noroeste por la mañana... Y de sureste por la tarde seguirán subiendo las temperaturas máximas que van a rondar los 25 grados. Mañana martes eh, con la pequeña dorsal anticiclónica tendremos una jornada con predominio de cielos despejados. Apenas veremos durante la segunda mitad del día algún intervalo muy puntual de nubosidad de tipo alto. El viento flojo de nuevo de noroeste por la mañana y de componente marítima por la tarde Las temperaturas máximas mañana van a rondar los 24-25 grados mínimas que, de nuevo, durante esta madrugada no bajarán de los 16 grados. El miércoles, jornada de transición con tendencia a cielos muy nubosos o cubiertos. En el último tramo se podría escapar alguna gota. El viento puntualmente moderado de componente este, las temperaturas a la baja máximas en torno a los 22 grados. Entre jueves, viernes y sábado tendremos inestabilidad atmosférica con algunas precipitaciones más significativas durante la jornada del jueves y las temperaturas bajarán a valores en torno a los 20-21 grados.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 Tele Elche, Radio Marca. Diez minutos pasan de las ocho y media. Es momento de conocer cómo se está circulando por las calles de la ciudad y para ello conectamos con la Sala de Control de Tráfico del Ayuntamiento de Elche. Allí está Jesús Iniesta. Muy buenos días, Jesús. Hola, buenos días, Rosmary. Comenzamos la semana y ¿cómo lo hacemos? ¿Cuál es eh, el tráfico en estos momentos?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 La Glorieta, con Rosmari Alonso. Bien, pues después de conocer cómo se está circulando por las calles de la ciudad... ...y los cortes de tráfico previsto para el día de hoy por instalación de mercadillo... ...vamos con el repaso a la prensa nacional. El diario El País... ...dedica su fotografía de portada al Barça... ...ya que se ha proclamado campeón de la Liga... ...al ganar ayer al español... ...al irón del Barça en su año más tormentoso... ...el club Blaugrana, campeón de Liga... ...cuatro jornadas antes del final... ...al ganar al español... ...es así como titulan... Eh, ...el campeonato de la Liga... ...que ya se ha decidido... ...por... ...los puntos obtenidos por el Barça como el primero de la Liga. Bien, y también habla el diario del país de las elecciones... ...que amenazan 20 años de hegemonía del presidente turco... ...y es que la ajustada victoria de Erdogan... ...aboca a Turquía a la segunda vuelta... ...el candidato opositor se queda a cuatro puntos de distancia... ...y buscará el triunfo definitivo dentro de dos semanas... Hay más noticias en la portada del diario El País, internacionales la de Zelensky, que pide a Alemania la entrega de aviones de combate. Y en cuanto a las nacionales, el PP propone una ley que permite a la derecha judicial eh, pues, dominar el Consejo General del Poder Judicial. Y entre comillas Isabel Díaz Ayuso, presidenta madrileña, nunca había oído que los madrileños piensen que la sanidad es mala. Y nos vamos ahora a la portada del diario ABC. Su fotografía la dedica pues, a las miles de personas que se manifestaron, sal, tomaron las calles, porque ABC dice que la calle estalla en plena campaña. Funcionarios de la Seguridad Social, de Justicia, inspectores de trabajo, agricultores, policías, etcétera, un tsunami de descontento recorre España contra el gobierno de Sánchez. ...es como titulan... ...la fotografía de portada... ...y hay otra noticia también... ...que nos traen en portada... ...y es que el crecimiento del censo exterior... ...abre una incógnita electoral... ...los españoles con derecho al voto... ...en el extranjero crecen un 150%... ...desde el año 2000... ...y el PP pide al gobierno... ...la verificación... ...de estos datos... ...el diario El Mundo... Pues la misma fotografía que el país dedicada a, al Barça. Dice que el Barça de Xavi conquista la liga atormentado por el caso Negreira. Los culés barren al español y el Derby acaba en tumulto. El entrenador de Tarrasa logra su primer gran título tras ser superior al Madrid. La crisis financiera y la corrupción amenazan el futuro del club, del Barça. Es así como titula El Mundo, eh, lo conseguido por el club Blaugrana a cuatro jornadas de cerrarse la temporada. El título de la Liga, campeones de Liga. En cuanto a las elecciones, El Mundo nos dice que los varones se revuelven ahora contra Sánchez por su pasividad frente a Otegui. Los candidatos del PSOE elevan el tono ante la tibieza de Sánchez. Es repugnante, entre comillas, paje carga contra Bildu en presencia del presidente. Y entrevistan también a Martínez Almeida, alcalde de Madrid. Entre comillas, quien coja la papeleta de Ayuso, cogerá la mía y viceversa. También entrevistan a Federico Jiménez Dos Santos, nos dice desde las elecciones de Andalucía la razón de ser de Vox es jorobar al PP. Ayuso es leal a Fijó, su momento es después. Y nos cuenta el mundo que las rebajas de las comunidades autónomas del PP consolidan las dos Españas fiscales. Los recortes afectan a la mitad de las rentas. Y nos vamos ya al diario La Razón. La fotografía de portada es el presidente Sánchez conversa con García Page en un acto de campaña en Puerto Llano y titulan Los sondeos ya recogen el efecto Bildu contra los, los varones socialistas. El PSOE Manchego culpa a Sánchez de ser una amenaza para sus intereses por sus alianzas con los filoetarras y Feijóo irrumpe en el País Vasco para rentabilizar las listas con etarras condenados. Nos cuenta La Razón que Feijóo insiste a los candidatos del PSOE. ¿Os vais a callar? El líder del PP asegura que le repugna que el partido de Arnaldo Tegui lleve asesinos en sus listas electorales. También nos muestra el diario La Razón una encuesta de intención de voto y dice que Almeida a tres escaños de la mayoría absoluta y el PSOE sigue tercero en la comunidad madrileña. ...también entrevistan a la embajadora de Estados Unidos en España... ...y entre comillas, mantengo relación con las ministras de Podemos... ...dice que el giro del gobierno con el Sáhara... ...es independiente de la relación con Estados Unidos... ...además nos cuenta que el heredero de Carlos III... ...quiere una coronación más moderna como príncipe de Gales... ...estos son los titulares de algunos de los diarios nacionales de esta jornada del primer lunes de la campaña electoral, 15 de mayo. La Glorieta, con Rosmaria Alonso.